Área de Niñez y Adolescencia de ZUMEC, Mich Michel Girovillou, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Michel? Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos y todas? Bien, bien, muy bien. Bueno, eh, muchas gracias por, por esta comunicación y, bueno, preguntarte no. por dónde vamos a andar hoy. Bueno, eh, como la sabrán, el fin de pasado fue el festejo por el Día de la Niñez, y eh, lamentablemente se han visto opacados por la represión de, por parte de fuerzas policiales de nuestro gobierno provincial en diferentes barrios del Gran Mendoza, en Goy Cruz y en, por ejemplo, Guaymallén, en el barrio Jesús Nazareno. Y es triste pensar y reflexionar al respecto de cómo a pesar de que desde 1989, teniendo la Convención de Derechos de del niño y luego con la aprobación de la ley 26.061 de ley de protección de niños, niñas y adolescentes, aún nuestro Estado y nuestra provincia se encuentran en deuda en un montón de derechos y protección de derechos respecto a los niños, niñas y adolescentes. Uh -huh. Por eso decir que se festeja el día de la niñez lamentablemente Eh, casi que llega a ser un mero eufemismo porque en definitiva por parte de, de nuestro Estado a nivel nacional, como provincial ojo, eh, aún quedan muchísimas deudas pendientes por saldar en cuanto, a, por ejemplo a nivel nacional <coughs> se aprobó a principios de año en la Cámara Baja en Diputados eh, la defensora de niños, niños y adolescentes Marisa Graham pero luego El pliego no fue tratado en la Cámara Alta, en el Senado, y lamentablemente por cuestiones coyunturales, políticas, esto se ha habido desfavorecido en este instituto que la ley 26061 regula para justamente asegurar y proteger los derechos de los chicos y chicas. De modo tal que también en nivel provincial, a principios de año, se elaboró y se sancionó una nueva ley de protección de la niñez pero tampoco ha sido eh llevado a cabo en su totalidad porque por ejemplo el consejo que planea la ley esta mendocina todavía no ha sido designado y ni siquiera ha sido tratado por la comisión bicameral para nombrar los miembros por lo que estos pueden ser algunos de los ejemplos que vehemente que muestran que aún queda mucho camino por trabajar para poder decir realmente que ha, hemos tenido un feliz Día de las niñas, ¿no? Uh -huh. <coughs> sí, que, eh, Absolutamente, ¿no? Eh, eh, esta claridad, Michelle, eh, en esto que eh, a la vez un día planteado comercialmente, pero a la vez vivenciado eh, con violencia, vivenciado con todo lo que nos falta... Por, y por una situación además económica sumamente compleja donde las niñas la están pasando muy mal, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, lamentablemente nuestro país está atravesando una crisis económica muy grave eh, donde el Estado no, no hace una respuesta clara eh, y realmente que se comprometa con los derechos de los niños y niñas. Y eso trae cifras que son realmente alarmantes, como que el, más de la mitad de todos los niños y niñas que viven en Argentina están por debajo de la línea de pobreza. Uh -huh. Es decir, una ley pensada, eh, refiriéndome a la 26061, que buscaba proteger la niñez, asegurar que todos tuvieran acceso a la educación, eh, a la vivienda digna, a condiciones mínimas de poder vivir... Eh, a más de 10 años de la sanción de esa ley, todavía estamos en un camino y que no haya todavía un, un norte. O sea, uh -huh. las políticas van de un lado al otro, eh, jugando en el medio con los intereses de los niños y niñas, que en definitiva son los que salen perdiendo con toda esta política que no los tienen en cuenta realmente. Totalmente, ¿no? Y que a la vez se sigue... viviendo este mundo ah, totalmente adultocéntrico eh, y eh, estamos ah, todo el tiempo eh, con estos intentos desde quienes nos gobiernan también eh, de, de lo que hay como esta ley también eh, modificarla, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y aún cuando existen los instrumentos eh, jurídicos, que buscan proteger los derechos, es una cuestión de decisión política ponerse realmente a efectivizarlos, de llevarlos a cabo. De nada sirve una ley que consagre derechos y luego en la práctica, por ejemplo, el gobierno provincial no hace las asignaciones presupuestarias, económicas, financieras, para lograr que, por ejemplo, los hogares que hoy albergan a muchos niños y niñas en una situación De, de, de desprotección por parte de sus familias originarias uh -huh. no tengan los medios necesarios como para poder vivir dignamente eh, eso también es muy triste y sumamente criticable al gobierno seguro, seguro que sí bueno, Michelle, nos quedamos ahí reflexionando y para, para poder pensar de qué hablamos cuando hablamos y, y naturalizamos ciertas cuestiones, ciertas celebraciones y todo lo que lo que no decimos y todo lo que negamos, y también, bueno, seguir repudiando la, la represión en, en esta celebración allí en Jesús Nazareno, ¿no? Totalmente. Un episodio sumamente triste uh -huh. y que muestra eh, realmente la postura que adopta nuestro gobierno respecto a la protección de los derechos de, de los niños y niñas. Creo que eso nos deja para reflexionar cuál es el lugar que ocupa la niñez para nuestro gobierno provincial, ¿no? Seguro, seguro que sí, Una, toda una fotografía de lo que sucede. Michelle, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias a ustedes. Lo escuchábamos a Michelle giro billou le ponemos un poquito de...